Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón Ven, siente como palpida Cómo se muere por tu calor. Ven, siente como suspira Cómo se muere por este dolor vamos a entender como es que no te dejo de amar oh, yeah, no. Pense,